Isaías capítulo 41 Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. o q u i e n despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo. Como hojarasca que su barco arrebata. Los siguió, pasó en paz por el camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién le llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, Esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, Buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,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 quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o、oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos. Y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Alegrad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. d í g a n o s lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas,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 Y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a s i o n Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas.